Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 22,4 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este lunes 14 de septiembre. A mitad de mes retomamos nuestros contenidos habituales porque hemos vuelto de vacaciones. Sí, y la Glorieta recupera por tanto sus espacios con el objetivo de seguir informándoles y también entreteniéndoles. Hoy lunes es un día señalado porque comienzan las clases en las universidades valencianas. En algunos campus deben comenzar de forma online para el alumnado porque no se ha llegado a tiempo, imaginamos. ...para preparar las aulas y sobre todo los laboratorios... ...siguiendo esas normas contra el COVID. Hemos regresado de vacaciones y sigue la lucha contra el coronavirus... ...mientras la comunidad científica se afana... ...por sacar cuanto antes la vacuna. Los casos positivos van en aumento y más... ...tras la vuelta de miles de escolares... ...a los colegios y a los centros educativos. En Elche, el sábado, en el último parte dado por la Consellería de Sanidad... ...se debe añadir otro brote más de COVID en Elche... ...con cinco casos y de origen laboral. Del inicio del curso académico tendremos tiempo de hablar... ...a lo largo de esta semana porque en la Universidad Miguel Hernández... ...las clases comienzan este lunes como también ese segundo plazo... ...para pedir plaza para aquellos que no consiguieron la prescripción en julio... ...o para los que han aprobado la selectividad en septiembre... También hoy nos vamos a despedir de las esculturas gigantescas de Jaume Plensa, que gracias al confinamiento han estado más tiempo de lo previsto en Elche, en la plaza del Congreso Eucarístico, muy cerca de nuestra emisora de radio. Hoy las grúas llegarán al centro de Congreso, a la plaza del Congreso Eucarístico, a la plaza de Santa María, para llevarse estas esculturas, mientras que los trabajos de peatonalización de la corredora y la plaza de Baix continúan Ya se puede ver el trabajo artesanal que se está llevando a cabo en la plaza de Baix... ...para colocar ese nuevo pavimento con elementos de arte íbero También hoy será noticia todas las obras que se están acometiendo en el Plan Centro... ...para mejorar la movilidad y también para modernizar el espacio público... ...sobre todo en el casco histórico. Además la reunión del presidente de la Diputación con los empresarios del pasado viernes... ...no ha dejado indiferente al alcalde... Carlos Mazón, el presidente del Gobierno Provincial, nada más terminar, y lo recordamos, esa reunión del viernes, defendió que el centro de congresos debe ser un proyecto de toda la ciudad, por lo que va a pedir al Ayuntamiento que no se cierre en banda en su decisión de ubicar el Palacio Congresual en el barrio de Carrus, y que tenga en cuenta ese informe técnico que se encargará a la Universidad Miguel Hernández. Estas fueron las declaraciones de Carlos Mazón. De todos, que se han puesto de toda la sociedad que sea un proyecto de todos los partidos políticos, que sea un proyecto de todas las eh, administraciones y de todas las instituciones. Eh, Cedelco y otras eh, asociaciones han puesto encima de la mesa la necesidad y la conveniencia de poder realizar un estudio serio a través de la Universidad Miguel Hernández, la ilicitana Universidad Miguel Hernández. Es importante que él se esté presente en todas y cada una de los pasos que demos aquí. Y esa es la voluntad que tenemos desde la Diputación. Eh, nosotros trasladaremos al Ayuntamiento de, de Elche, después de la propuesta que nos hizo de, de ese protocolo, eh, que sí que consideramos que es muy importante el orden de los factores. No creo que sea la mejor de las maneras de abordar una cuestión el, el cerrar eh, otras posibilidades que verdaderos expertos, que verdaderos profesionales nos pueden ofrecer. Pues el alcalde ayer mismo, ayer domingo, se mostró tajante en defender que la mejor ubicación sigue siendo el solar de Highton en Carrús. afirmó que los informes técnicos no deben frenar el Palacio de Congresos ni sustituir la voluntad política. Lo escuchamos. E indudablemente la ubicación del Palacio de Congresos... Es una decisión de modelo de ciudad y de cohesión social y territorial y no una mera decisión técnica. Por lo tanto, invito a los empresarios a que hagamos juntos una reflexión profunda sobre el futuro de la ciudad y sobre la necesidad que tenemos todos de apostar por un desarrollo equilibrado que corrija precisamente los desequilibrios urbanos que son negativos en clave de futuro. Tenemos que mirar. Hay que mirar la ubicación de Carrus con visión de ciudad, porque la Avenida de Novelda y también la Avenida de la Libertad son ejes cruciales para el desarrollo futuro de Elche. Y además ambas están a un paso del centro histórico y nuestro proyecto es ser líderes en la Comunidad Valenciana en materia de turismo de congresos, pero al mismo tiempo tomar decisiones que sirvan para revitalizar Carrus y para cohesionar nuestra ciudad. Por tanto, el alcalde va a pedir al presidente de la diputación que se establezcan ya las bases del proyecto para que pueda ser una realidad a corto plazo. Y hoy en nuestro programa La Glorieta seguiremos hablando de otros proyectos importantes de calado de ciudad, como el mercado central, que andan bloqueados. Con los placeros del provisional será sobre las 9 y 20. También recordaremos la figura de un gran ilicitano destacado el médico y el que fue presidente de la Junta Rectora del Misterio, Joaquín Serrano quien ha fallecido, recordaremos la última entrevista que le realizamos aquí en La Glorieta el pasado 18 de mayo con motivo del aniversario de la declaración del Misterio como patrimonio de la humanidad de este modo queremos rendir un nuevo homenaje a una persona que no solo estuvo vinculada a la Fiesta de Elche, sino también al Elche Club de Fútbol durante décadas fue el jefe ...de los servicios médicos. Hablaremos de él también en la tertulia deportiva... ...de las 10 de la mañana con Paco Gómez, que vuelve de vacaciones. Y para comenzar el programa hemos elegido una de las melodías más bellas... ...que se han compuesto para la flauta de pan, ...una auténtica caricia para nuestros sentidos. Escucharemos la canción del pastor solitario que comienza con esa verdadera caricia, interpretada por la orquesta Strauss del famoso violinista y director André Riu, quien se ha hecho famoso en todo el mundo por sus conciertos. Dirige su orquesta como si fuera una auténtica fiesta y ha gastado parte de su inmensa fortuna, él es multimillonario, en crear macroescenarios para cautivar al público también con el sentido de la vista. Por eso ha vendido millones de discos y sus conciertos por Internet alcanzan. Millones de reproducciones.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 Y hoy también rendimos homenaje al cantautor, poeta y periodista aragonés Joaquín Carbonell, quien falleció este fin de semana a los 73 años por coronavirus. Joaquín Carboney fue uno de los músicos que encendió esa llama de las protestas en los últimos años del régimen de Franco. Sus canciones se convirtieron en esa época en una forma esencial de expresión política, pero también... ...de emociones y de denuncia social... ...durante 50 años estuvo cantando... ...y su último concierto lo ofreció... ...en el Teatro Real de Zaragoza... ...el pasado mes de diciembre... ...hoy le recordamos con su canción... ...Doña Peseta... ...así la interpretó por última vez... En no es ya tampoco es de dat er geen barata que el amor de florinata con dinero es más amor y es ternual desautiado cien la carperai valo ave que bonita que redonda que bonita que pequeña la perseca que bonita que redonda que puñeta que pequeña la peseta De su color, bulas reparte al contado. Cuelen la carne pescado en cueres mayas utensio. Con valor de embrujador hace milagro divino. Una garrafa de vino multiplica su valor. It's it. En als je eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal I'm okay.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 Juan Agulló, Citroën en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21. En el 101.4 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues son las 9 y 19 minutos de la mañana, tenemos 23 grados de temperatura y comenzamos con la primera de las entrevistas programadas para este lunes 14 de septiembre. Hemos vuelto de vacaciones como también lo hizo el equipo de gobierno en el mes de septiembre. Y es la vuelta para muchos de nosotros. La vuelta al trabajo, la vuelta a las clases y la vuelta también a la actividad profesional. Nosotros eh, queremos, eh, hemos eh, hecho un repaso precisamente al principio del programa La Glorieta de las noticias que van a marcar la agenda informativa de hoy. Pero también sabemos que en la última Junta de Gobierno el alcalde habló de los objetivos para este curso político que comienza. Objetivos que se ha marcado como prioridad esa modernización del espacio público. Hoy mismo hay rueda de prensa con los concejales de mantenimiento y con la concejal de movilidad para hablar de las plataformas únicas de la peatonalización que va a continuar de más calles del casco histórico, no solo la Plaza de Bach y la Corredora. También hemos hablado de ese proyecto del Palacio Congresual. El pasado viernes se eh, reunía el presidente de la Diputación, ...con los empresarios y ayer mismo domingo... ...el alcalde pues realizaba sus declaraciones... ...sobre eh, lo que dijo el presidente de la Diputación... ...de que debe ser un proyecto consensuado por todos... ...por todos y por eso la ubicación hay que verla... ...con lupa, con más detalle y hacer caso... ...a los informes técnicos, pero el alcalde ha dicho... ...que esos informes técnicos no pueden sustituir... ...a la voluntad política, sigue defendiendo la mejor ubicación para el Palacio de Congresos debe ser el solar de Highton. ¿Y qué pasa con el mercado central? Pues también en su discurso político el alcalde aseguró que el mercado provisional se va a adecuar y va a continuar su actividad, porque lo que hay que hacer ahora es someter a consulta popular qué se quiere hacer con el mercado central, porque también está decidido a rescindir el contrato con la empresa adjudicataria Y poder desbloquear cuanto antes pues este proyecto que lleva desde que inició su anterior mandato y el actual lleva paralizado. Y por eso queremos hablar con los placeros del mercado provisional, porque ellos también, supongo, que han vuelto de vacaciones. Y por eso tenemos hoy al presidente de la Asociación de Vendedores del No Mercat Central, Manuel Valverde. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Eh... Ustedes eh, supongo que habrán colgado el cartel de las vacaciones, han vuelto, han regresado de vacaciones, no lo sé, pero sí que me gustaría que con este inicio, ya que hoy también comienzan las clases para muchos estudiantes universitarios, hoy comenzamos también la glorieta con los contenidos habituales, nos gustaría, por eso eh, hemos programado la entrevista, porque nos gustaría saber en qué situación se encuentra el proyecto del Mercado Central, ¿hay cambios con respecto al pasado mes de julio? Nada, eh, el, el proyecto sigue estancado, sigue, sigue de una forma eh, unilateral, eh, solamente se hacen oír las, las declaraciones que hace el señor alcalde, que, que hay veces que no sabemos de dónde provienen, y está igual que hace cinco años. Bueno, igual, pues, sí, prácticamente igual, eh, no, no, ha, no hay ningún cambio. ¿Pero ustedes se reunieron este año, 2020, con el alcalde? nos reunimos eh, en el ayuntamiento eh, para, que nos, para, para comunicarle que nosotros íbamos a seguir con el proyecto y que no íbamos a, a ceder en, en hacer ningún cambio O sea, ustedes están en contra, por tanto, de la restricción <risa> del contrato con Aparcisa Claro, por supuesto estamos totalmente en contra que él lo, lo tiene muy claro, el equipo de gobierno, pero no lo vemos tan claro Y ahora, en estos momentos, eh, ¿ustedes eh, por la prensa se enteran de las decisiones del alcalde eh, o con quién hablan? ¿Ustedes con quién hablan? ¿Cuál es el interlocutor eh, que tienen con el equipo de gobierno? ¿O eh, las conversaciones están congeladas, al igual que el proyecto? Está, está congelado. Hay… Han, han habido conversaciones con apartistas, eh, a las, en las cuales se pues, han ofrecido la rescisión del contrato de forma amistosa, digamos, pero… Con nosotros no, no ha habido más conversaciones que, en la, que la que tuvimos en su momento en el Ayuntamiento para que nos dijeran que se iba a rescindir sí o sí, que se puede hacer de una forma o de otra, eh, por las buenas o vía penal, o sea, vía tribunal, y, y ya está, hasta ahí. No sabemos nada más. Bien. Bueno, lo que se oye en prensa. Es una decisión política que tienen tomada desde hace cinco años y no, no cambia nada. Pero... No pueden poner como excusa eh, Mystery entorno, etcétera, etcétera, porque ahora, por ejemplo, están pasando como mil veces más de los coches que podrían pasar en los 40 años que, que va a tener la concesión por las obras de peatronización. El misteri sigue en marcha, eh, el, no, no son excusas que, que valgan, es una decisión política, tal cual nos lo trasladaron y... Pero hay dos opciones, esa es la, por lo que usted ha dicho, hay dos opciones, ir por las buenas o por las malas. Ustedes por, no aceptan, por tanto, eh, la solución de, una, de, de negociar esta solución. Eh, Ustedes están abocados o, o consideran que esto se va a judicializar? Eh, sí, vamos a ver. Nosotros siempre hemos dicho que, no, que, que hemos firmado un contrato con la empresa Partisa, que es la concesionaria. La empresa Partisa eh, siempre tiene línea directa con nosotros para decir qué hacemos, que, en qué posición estáis vosotros, lo que hagáis vosotros es lo que vamos a hacer nosotros, porque vamos de la mano, pero nosotros eh, somos una parte implicada y hacemos fuerza con el Ayuntamiento, pero no somos quienes para negociar nada. Es decir, que toda, todas las propuestas que puedan hacernos a nosotros no, no valen para nada. Es, es algo que tienen que hacer con Aparcisa y nosotros, si Aparcisa cediera eh, sin contar con nosotros e hiciera algo que fuera en, en contra de este contrato que se firmó, eh, las acciones judiciales las tenemos que tener nosotros con Aparcisa. Como no va a ser el caso de que Aparcisa se retire o haga algo que vaya en contra de, de los intereses de, de, del, del, contrat, del contrato firmado, pues será Aparcisa la que tenga que iniciar acciones legales eh, contra el Ayuntamiento. ¿Ustedes se van a mantener al margen si Aparcisa comienza el proceso judicial o ustedes van a sumarse con Aparcisa a cualquier petición o demanda judicial para posibles indemnizaciones. A ver, nosotros apoyaremos de la forma que podamos, pero nosotros no podemos intervenir judicialmente porque la concesionaria es a ya le digo, la única intervención judicial que nosotros podríamos tener sería pues eh, que a Parcisa eh, hiciera algo que fuera en contra de ese contrato con ellos. Pues entonces tendría pero que… Pero apoyo, apoyo, apoyo absoluto y total a, a Partisa, claro. ¿no? Sabemos, por tanto, sí. lo que quiere hacer el ayuntamiento, que es rescindir el contrato, pero ahora, le... sí. ya que ustedes van de la mano con la empresa, porque es la concesionaria sí. y ustedes son la parte sí. implicada, que, sí. que han... que, ¿cuál es la estrategia que va a seguir a Partisa? Eh, ¿Tienen ustedes pues, sí. algún dato, alguna sí. reunión de última hora? De momento, no. Reuniones y datos ninguno. De momento, esperar a ver acontecimientos, porque no es tan fácil el rescindir un contrato de esa forma. Claro, que se puede rescindir de forma unilateral, sin problema, pero las consecuencias serían nefastas para la ciudad. ¿Piensa usted que 2020 se acabará como ha empezado, eh, con la, en la misma situación, o que el equipo de Gobierno podrá o tendrá capacidad para rescindir ya el contrato y judicializar quizá este, este asunto? Bueno, como son cinco años ya de inicio y final iguales, con negociaciones, promesas, eh, proyectos, eh, ideas, pues eh, pensamos que va a acabar igual. Nosotros nos mantenemos firmes en nuestra posición y, y a esperar acontecimientos. No, no, es que como no hay ningún cambio y todo lo que se oye son cosas políticas que no nos incumben a nosotros, no, no nos incumben, entre comillas, eh, porque... Claro, el que tiene que hablar al final es un juez. Entonces, lo que digan los políticos, pues tendrá su validez, como, como todo, pero hasta cierto punto. Y mientras tanto, ustedes siguen con su actividad en el mercado provisional. Eh, ¿Cuáles son los resultados hasta ahora? ¿Es un buen emplazamiento el que tienen ustedes en, en la actualidad y el que podría convertirse en definitivo? Bueno, podría convertirse en definitivo si no no dicen, bueno, El mercado está funcionando mejor que donde estaba porque no teníamos aparcamiento, el entorno es, eh, para aparcar es diferente a lo que había allí, lo que, lo que se ha hecho ahora petalizando la corredora es, hubiera sido muy perjudicial para un mercado sin aparcamiento y para los comercios de, de, del, del centro. Y lo que me sorprende muy mucho es que en su día compromis y algunos partidos políticos eh, afines a, al equipo de gobierno y en su día también... Que gobernaban y están gobernando eh, mandaron a Ceprona porque estábamos en una zona verde, y, y ahora resulta que la zona verde se convierte en una zona marrón porque ellos lo deciden así de esa manera. Ya no hay problema en que se haya roto un, un entorno, en que se haya destrozado un parque, en que se zona verde. Entonces, como eh, es El tema político, pues nos, nos chirría un poco, que antes sí, ahora no. Desde luego que ustedes se han convertido en un auténtico marrón para este equipo de gobierno, Manuel Valverde. Eh, ¿Y qué les parece eh, las declaraciones o la decisión del equipo de gobierno de someter a una consulta popular el qué hacer con el mercado, el viejo mercado central? Bueno, eso es una, eso es un. un una idea de, de, una, de, uno, de parte de unos miembros de una plataforma que siempre están con el concurso de ideas, pero como cuando se hace una concesión administrativa, se siguen los procesos legales, eh, en su momento se sometió a, a, al pueblo, cuando se puso la página web, el proyecto y demás, y nadie salió con un, un concurso de ideas. Eh, ahora pues es ganar puntos, votos y, y acercarse a su a su parte de, de gobierno regular que están haciendo, a parte de, de, la, de la población visitana, eh, para que se sientan eh, parte de, de un proyecto eh, que ya está adjudicado y que, y que no, ya no tiene cabida un concurso de ideas porque ya está en marcha. A no ser que el juez diga lo contrario, claro. Su asociación está representada por los vendedores, por los placeros del mercado provisional. Eh, ¿Cuál es la relación con, actual con el equipo de gobierno? ¿Es nula? Cero, cero, cero. O sea, nosotros llevamos, cuando, se hizo, cuando empezó la pandemia, pues bueno, se, se, se iniciaron conversaciones con las consejerías pertinentes y una colaboración estrecha para que el funcionamiento del mercado y de la seguridad fuera total y absoluta. Pero en el tema de, de pues no era tampoco momento como para hablar de dónde se va a hacer el mercado, dónde no se va a hacer y, y qué es lo que sí va a hacer. O sea, Era momento de, de servir a la ciudadanía, de que eh, la pandemia estuviera totalmente controlada y no hubiera contagios en, en los mercados, pero no se no habló nada de, de eso. Por lo tanto, en el tema eh, Mercado Central Nuevo, cero. Pues, eh, Manuel Valverde, con, estas, eh, con esta situación, con esas relaciones, con esas posiciones tan encontradas, difícilmente se podrá conseguir una salida. De todas mejor. formas, de todas formas quería, quería añadir, si me lo permites, que, que de poco o nada sirve el, el tener negociaciones y conversaciones con el ayuntamiento porque es de recordar eh, que para el tema de la, peat de la peatronización de la corredora eh, se hizo una reunión con vendedores, asociaciones y demás y por mayoría casi absoluta se decidió que no era el momento de peatronizar la corredora, pero como hay que, hay que hacer algo antes de que finalice el mandato y siempre hay que tener algo hecho de lo que, de lo que se cree que va a ser bueno para, para la reelección pues... No sirve de nada tener negociaciones porque casi la mayoría estábamos en contra de peatonalizar la corredora sin que se terminara el proyecto de mercado central y de hecho se está haciendo. Entonces, las negociaciones, pues sí, es un rato desagradable según para quien sea el estar eh, debatiendo y hablando con, con el equipo de gobierno y ellos con nosotros supongo que, uh -huh. que tendrán la misma sensación, pero no sirve para nada. Eh, los políticos hacen y deshacen o los gobernantes en este caso, y, y el pueblo tiene que acatar o, o rebelarse. Entonces nosotros pues, uh -huh. nos rebelamos de la forma que podemos. Es cierto lo que dice, ustedes decidieron que no era el momento de la peatonalización de la corredora, pero vino el coronavirus que lo ha cambiado todo y ha ofrecido una oportunidad de oro al equipo de gobierno para precisamente iniciar unas obras tan complejas como la, el cierre total del casco histórico en una situación, en un momento en el que prácticamente eh, no hay actividad. Eso es. Eh, no, no, lo, no lo vimos en su momento apropiado y ahora muchísimo menos, pero bueno, eh, el tema está en que se está haciendo, no hay marcha atrás, ya se ha, ya se ha realizado una gran parte de, de ese proyecto de teatralización y ahí está. O sea, el pueblo habló, el pueblo quiso ser escuchado, pero... El oído eso. es la, el resumen. Ya, ellos, eh, bien, eh, el resumen de ustedes. Pues Manuel eh, Valverde, como presidente de la Asociación de Vendedores del No Mercado Central de Elch, muchísimas gracias por informarnos en qué situación se encuentra precisamente el proyecto del Nuevo Mercado Central. Gracias. Gracias a vosotros. Tele Radio Marca. 101.4, la radio de Elche.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 La Glorieta, con Rosmaria y Alonso. Hemos comenzado el programa La Glorieta a las 9 de la mañana dando esa noticia triste, noticia que está la ciudad de luto. Hemos perdido a un personaje destacado, a un ilicitano, que ha destacado por su trabajo al frente de la Junta Rectora del Patronato del Misteri, el es Joaquín Serrano, que ha fallecido esta madrugada, a las 5 de la madrugada. Joaquín Serrano se nos ha ido, la madre de Déu, ...lo ha acogido seguro que en su seno... ...es una persona muy natural... ...era muy querida por todos eh, los que... Estuvieron con él trabajando tanto en el Elche como club de fútbol porque estuvo durante décadas como jefe del servicio, de los servicios médicos y también fue durante ocho años el presidente del Patronato del Misteri y vivió dos importantes acontecimientos. Por tal motivo, Joaquín Serrano fue uno de los eh, protagonistas de ese programa especial que realizamos el pasado 18 de mayo con motivo del aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio Oral de la Humanidad, el primer Patrimonio Oral de la Humanidad declarado por la UNESCO. Él lo vivió como presidente de la Junta Rectora y él también vivió la modificación de la ley. Y por eso, en esa entrevista, pues quisimos poner el acento en la importancia que tuvo Joaquín Serrano, su mandato al frente de la Festa de Elche. Y hoy, en su memoria, queremos recordar esa entrevista. Les dejamos con Joaquín Sopano. Esto era lo que decía de nuestra joya cultural. Estuvo usted ocho años al frente de la Junta Rectora del Patronato, Joaquín, y supongo que el 18 de mayo de 2001, ese día, lo que vivió usted en la UNESCO, usted estaba en París, lo que vivió allí, ¿mereció la pena los ocho años al frente de la Junta Rectora del Patronato? Bueno, yo creo que eh, se merecieron la pena los ocho años, ¿eh? es decir... Esto fue una, un acontecimiento que hubo por medio eh, que desde luego, eh, pues hombre, fue, eh, ¿qué voy a decir? Pues fue un punto de referencia y un punto de inflexión en el sentido de que eh, el reconocimiento como patrimonio eh, mundial de, de, del Mysteri, pues eh, eh, yo creo que fue la gran difusión universal de darse a conocer que existía el Mysteri ya en todo el mundo, ¿no? Y el gran reconocimiento, ¿no?, por parte de un organismo internacional como era UNESCO. Eh, claro, esto es un motivo de, fue un motivo de alegría, ya digo, a nivel personal y a nivel colectivo. Y, de hecho, eh, yo estaba en París, efectivamente, y esto, esto es, es algo que, que, que nunca he sabido si era donde debía estar o no, porque eh, desde París nos iban llegando noticias de lo que iba pasando en Elche y a mí me daban unas ganas de estar en Elche que no lo sabe nadie. Porque eh, a partir de las tres y media, creo, por lo que nos iban contando eh, compañeros vuestros de prensa, eh, amigos, gente del patronato que estaba en Elche, eh, y, y bueno, creo que el mercado, los placeros lo cerraron, eh, se fueron todos hacia Santa María, empezó a aparecer ciudadanos de todo Elche alrededor de Santa María. Quiero decir que, que fue una apoteosis y una explosión de júbilo, como creo que Elche ha tenido pocas veces, ¿no? Y, y claro esto desde una habitación del hotel de, de París enterándote de todo aquello decía bueno esto eh, no no sé dónde no sé dónde debía haber estado no pero en fin el hecho de estar en, de haber estado en París también fue un un, un hecho pues importante y, y vivir muy de cerca pues todo el funcionamiento de esto de UNESCO que es bastante curioso y y, y participar en vivo de, de esa de esa proclamación, ¿no? Claro, porque eso es lo que le iba a preguntar. La delegación ilicitana, una vez que salió de la sede de la UNESCO en París, eh, ya con la declaración eh, del Ministerio de Patrimonio de la Humanidad, ¿no lo celebraron ustedes por París? ¿Se fueron cada uno a su habitación pues, de hotel? Eh, efectivamente, o sea, esto. Nosotros además eh, hubieron dos. dos, dos una ¿Sí? delegación conjunta, que fue Ayuntamiento Patronato, ¿no? Pero las personas del ayuntamiento se fueron un día antes, nosotros, del patronato, como andábamos mal de, de, de dinero, pues fuimos tres personas solos, que fue mi antecesor, Antonio Serrano, el vicepresidente de antes, que fue Tomás Martínez, y, y yo. Cogimos los tres a las siete de la mañana, nos fuimos al aeropuerto, el avión, dormimos esa noche en París y nos volvimos al día siguiente con todos. ¿no? Pero, efectivamente, después de, de, de la proclamación, pues estuvimos un rato juntos y luego cada uno de nosotros tres nos fuimos eh, con Guti Lavaez, estuvimos tomando un bocadillo y una cerveza y cada uno a la habitación, porque además nos habíamos levantado a las cinco de la mañana y estábamos destrozados. Pero vamos, eh, fue una vivencia realmente única y, y, y que yo guardo, guardo un tremendo recuerdo de, de aquel día y, y de todas esas circunstancias que fuimos viviendo pero que, que realmente fueron muy bonitas. Pues es todo un honor y un lujo haber compartido precisamente en París con Gudi Lavaeff pues, sí, sí. ese, ese momento, porque también esta mujer tiene su placa en la Casa de la Festa. Efectivamente, esta fue la antecesora a nivel internacional, posiblemente de la Declaración de Patrimonio eh, Mundial, ¿no? porque fue la primera que, eh, siendo, con un dinero... De, de una empresa americana pues eh, hizo un reportaje magnífico sobre eh, el misterio y sus circunstancias en Elche en los años 60 ¿no? es una película de referencia que, que creo que es, eh, vamos que, que deberíamos de revisar todos por por no perder ese concepto histórico del misterio y, y la verdad es que era una persona encantadora y, y enamorada del misterio entonces Pues eh, fue una sorpresa porque Gudi eh, era muy amiga de tanto de Tomás como de Antonio Serrano. Yo la conocía algo, pero no tenía la relación que tenían ellos. Y, bueno, eh, se vino con nosotros allí a la sede de la UNESCO. Y después, ya digo, nos fuimos a, a charlar un rato de todo aquello y, y, y, a, y al hotel. Pero fue una experiencia, ya digo, muy bonita y muy difícil, imposible de olvidar, ¿eh? Usted acaba de decir también un dato. En 2001 la delegación de, del patronato fue muy, muy parca porque no tenían dinero. Eh, ese fue en, durante su mandato el Misteri cambió precisamente la financiación con la declaración de patrimonio universal. Porque bueno es verdad que vino una crisis y ahora ha venido lo del COVID-19, pero el Misteri siempre ha tenido ese problema. Sí, bueno, siempre ha ido parco ¿eh? En el, en el aspecto económico siempre ha ido justito, ¿no? Es decir, vamos a ver, esto tampoco hay que, eh, que sacarlo de, de, de, de concepto en el sentido de que siempre ha habido dinero para hacer el misterio, que es lo, lo fundamental, ¿no? Luego, para, para el resto de actividades alrededor del misterio sí que, ha sido, sí que hemos ido siempre un poquito justos y eh, es verdad que en aquella época, pues eh, a base de, de hacer una... una una economía casi de guerra, pues fuimos eh, teniendo eh, un poco de, de, de bolsa de ahorro gracias a, a, al trabajo tremenda, tremendo que hizo eh, eh, Jaime Brotons como tesorero. Y, y, y la verdad es que, bueno, eh, sin, sin poder decir que nos sobraba el dinero, pues tampoco que no íbamos muy ahogados para lo que teníamos que hacer, que era la representación. Para lo demás, ya digo que siempre faltaba un poco, entonces tampoco, eh, eh, bueno, las tres personas que fuimos posiblemente eran los tres que teníamos que ir y, y, y, y poco más, porque tampoco era eh, organizar dar una excursión eh, con mucha gente. Ya se hizo esto eh, el año anterior, cuando se fue a dar el concierto en la UNESCO, el concierto Misteri, que fue el año anterior, el de año 2000, Y ahí sí que fuimos una delegación bastante importante, tanto del ayuntamiento como del patronato. ¿no? Pero eso que a la hora del día 18 de mayo era exclusivamente ir al acto de eh, ver si nos otorgaban el, el, el, el patrimonio mundial o no, Y, y, bueno, pues fui a acudir a la ceremonia aquella y, y estrictamente sí. no había nada más. Pero es curioso. Usted acudió como presidente de la Junta Rectora sin saber si era seguro, eh, sin saber de antemano que les iban a dar eh, la declaración de patrimonio. ¿No lo sabían? Sí, no lo sabía nadie. ¿eh? No lo sabía nadie. Ni siquiera en el ayuntamiento. ¿eh? Es decir, no lo sabía nadie. Una vez allí sí que hubo una pequeña filtración, parece. No, no, no estoy seguro. Esto es, lo digo un poquito... Pero la verdad es que nadie sabía si, si esto se iba a conceder o no. ¿eh? Es decir, esto lo tenían en un secreto absoluto y, y fue en ese acto donde, donde se proclamó. ¿eh? Además, tengo que decir eh, eh, que en aquel momento, eh, eh, digamos, la normativa para la elección de, de estos elementos intangibles era, era muy severa. Quiero decir, que eran la, era la primera vez que, que UNESCO con, eh, convocaba este tipo de... de de, de esta convocatoria de, de patrimonios intangibles y eh, fue realmente muy severa, muy muy estricta y, y de hecho, bueno, de, la, de, de los eh, que nos presentamos allí, pues hubo gente que se quedó sin, sin entrar. ¿eh? Eh, esto posiblemente con el tiempo se ha ido relajando un poco las formas y, y, y ya no se mira solo eh, elementos que pueden tener eh, peligro de desaparición o de, o de alteración, ¿no? porque de hecho las fallas no creo que tengan ni, ni problema de desaparición ni, ni, ni, ni de alteración de su esencia. ¿no? Eh, al principio sí, esto se vio mucho y, y no lo teníamos al principio nada claro. Es decir, el, el, el dossier sabíamos que era muy bueno porque se nos había dicho, de hecho es un dossier que se hizo y que luego ha servido de, de, de ejemplo para otros A otras candidaturas que se nos lo han pedido, pero realmente hasta el último momento no teníamos noticias. Eh, podíamos suponer que, que aquello iba a salir adelante, pero no teníamos noticias serias hasta que a las tres y media aproximadamente de la tarde del día 18 de mayo, pues se nos dijo que sí, oficialmente ellos. El, el patronato eh, supongo que iría a la, al, al mismo tiempo pero, y con el, la misma carga de trabajo que el ayuntamiento a la hora de realizar este dosier. Eh, ¿Quiénes fueron los encargados de llevar a cabo precisamente esta candidatura? Sí, yo creo que eso fue eh, un ejemplo de colaboración y, y, y, y de ver un bien común por encima de intereses partidistas. ¿no? Eh, y, y ahí fue una... ...una conjunción de, de, de hechos y personas... Eh, ...en aquel momento estaba Diego Macía como alcalde de Elche... Eh, ...que hizo una labor magnífica ahí... Eh, en, ...en Valencia, eh, la persona que de referencia... Eh, ...fue el, el que era entonces director general de Patrimonio... ...que era eh, Serra eh, y David Serra... Y, ...y luego nosotros estábamos en el patronato... Entonces, de, de las tres instituciones, pusieron cada, cada institución pues, una persona, por parte del Ayuntamiento, Enrique Pineda, por parte de la Generalitat, Luis Pablo Martínez, que además, aparte de, de, de ser bueno, de, de, de la persona de referencia de patrimonio en la, en la provincia de Alicante, era un grandísimo y es un grandísimo conocedor del funcionamiento de UNESCO, y por parte de nuestra del Patronato, estuvo pues, John Castaño. Entonces, estas tres personas de octubre. Hasta, hasta finales de noviembre, en dos meses, de principios de los dos finales de noviembre, hicieron un, un, un dosier magnífico. Digo finales de noviembre porque, aunque el plazo acababa el 31 de diciembre, durante el mes de diciembre, ese dosier, a través de la Generalitat, se tenía que presentar al Consejo Nacional de Patrimonio, aprobarlo, el Consejo eh, Nacional de Patrimonio. Eran todos los directores generales de todas las comunidades autónomas eh, si aprobaban esto, pasar al Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea que esto era todo un, un engranaje tremendo, y del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Embajada de España en UNESCO, presentar el dossier y la candidatura de, del patronato. O sea que fue eh, un trabajo tremendo en un tiempo récord. ¿eh? Pues usted estuvo con este logro eh, de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad Y en 2005 se marchó del patronato. ¿Por qué entró y por qué se fue? Bueno, pues, <ríe> esta es una buena pregunta. ¿Por qué entré? Eh, la verdad es que no lo he tenido nunca claro, pero es verdad que me pusieron. O sea, esto, eh, vamos a ver. Eh, cuando yo entré, eh, el reglamento que regía el funcionamiento del patronato era un reglamento de los años 50, Toda la, carga de, toda la responsabilidad del patronato eh, dependía de Valencia, de, de, de la Generalitat, simplemente porque en las épocas anteriores, en la época franquista, se, se declaró patrimonio nacional y entonces pasó a depender del Ministerio de Cultura. La, la, el Ministerio de Cultura fue el que creó el patronato nacional del Ministerio de Derecho tal y cual. Entonces, cuando son las transferencias a la comunidad valenciana, el Ministerio de Cultura traspasa ministerio, a, la, a la Generalitat, a la Consellería de, de Cultura, toda, todo el funcionamiento del patronato. Entonces, desde Valencia, a dedo, ponían eh, a, a las personas que querían, tanto en, en la Junta como al presidente, como todo. Y entonces, pues, eh, por una serie de circunstancias, pues, eh, me, me propusieron a mí, me pidieron, vamos, me dijeron sí. Si, si quería ser presidente del patronato, yo creo que esto a cualquier ilicitano que se lo digan pues eh, no no va a decir que no y, y ahí empezó la, la la trayectoria mía dentro de, de, de, de la Junta local gestora en, en aquel momento eh, evidentemente yo siempre he dicho que entré con forces o sea esto sí que es verdad eh Y, eh, eh, bueno, a partir de ahí eh, eh, me encontré con un equipo de trabajo tremendo, eh, magnífico, pero magnífico, de personas porque ¿Por qué no que quería? ¿Por qué no quería? Eh, ha dicho que entró con forces. Eh, sí, ¿Qué, pues, ¿qué, como qué? forzado. Porque... Sí, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? <risa> ¿No quería usted por... dar ese paso? No, no, si, a, mí, a mí no me importa. Claro que quería, eh, ya, ya digo que... Eh, que si a, uno, eh, a una persona de Elche si le, le propone ser presidente del país es un honor tremendo y, y dudo que alguien dijese que no. Yo dije que sí, claro. Pero digo con fuerzas porque yo no era ni miembro de la Junta Local. -fistora. Entonces, eh, yo llegué de la calle y me metieron allí. Por eso decía con forces: lo normal es que alguien de la Junta hubiese sido presidente fin, sí. después de Antonio Serrano. Eh, y, y el caso es que, bueno, ya digo que me encontré con un grupo de trabajo magnífico, pero magnífico, Y, y, y que me ayudaron muchísimo, y, y al final, bueno, pues fuimos haciendo cosas desde el tema de, de las campanas hasta el órgano, hasta, a, en fin, hasta, hasta, hasta la promoción de libros, eh, la, la edición de libros. Y, y bueno, fue un, una época, eh, se hizo la, la película de, de, de, de Canal No en aquel momento, la retransmisión. Eh, tal, O sea, que, que se fueron haciendo cositas Y, y al final pues, eh, Bueno, el, también vivió el, usted el la, último, También vivió Antes de hablar de la salida También vivió sí, usted sí. De eso lo dedicaremos unos minutos También vivió sí. usted, por tanto, la aprobación De la ley para modernizar que, Ese patronato tan obsoleto de la época franquista ahí, ahí va a acabar Ahí va a acabar de que efectivamente eh, Nos dimos cuenta Que no se podía seguir funcionando con un reglamento del año 50, de los años 50, eh, con, con cargos eh, que eran, eh, vamos, de por vida y, y que esto, esto había que adaptarlo a, a, un, a un mundo al siglo XXI. ¿no? Y entonces fue cuando se nos ocurrió el tema de la ley, que además era un compromiso que habíamos adquirido en el dossier que se presentó en UNESCO. ¿no? Entonces, a partir de ahí pues nos reunimos otra vez, aquí sí que nos reunimos Ayuntamiento, Generalitat, obispado y nosotros y entre todos pues fuimos redactando una ley que será más o menos buena, mala y algunos tendrá detractores como todos, una ley perfecta no, no creo, eso, eso es muy difícil que haya. no Pero bueno, las leyes hay que desarrollarlas y siempre está la posibilidad de hacer algún cambio en ella cuando consideren necesario. Pero ahí ya fue cuando eh, los carros vitalicios desaparecieron, eh, se, eh, se intentó modernizar y adaptar a un sistema democrático de funcionamiento eh, lo que hasta ese momento pues, había sido eh, un, un, un proyecto de los años 50, que en su momento yo no dudo que tuvo su razón de ser, y, y, pero que a partir de cierto momento pues, aquello había que cambiarlo, y nosotros tuvimos la oportunidad, gracias otra vez, a la buena actitud y a la, a la colaboración de, de todas las instituciones. ¿eh? Claro, y por eso también, eso provocó su salida, eh, por coherencia. Si a usted lo sí. nombraron a dedo, usted mismo entendía que con esta nueva ley, ¿a quién, eh, cómo, ¿cómo se fijó entonces la elección del presidente del patronato? Sí, eh, vamos a ver, lo que se, se dijo es que cada... cada... Cada institución, ayuntamiento, obispado y generalitat ponía una, una tercera parte de la Junta y que entre esa, esa, eh, dentro de los miembros de la Junta se elegía por votación al presidente y que cada, cada, cada miembro de esa Junta iba a estar ocho años máximo. Eh, a los ocho años la institución que la había puesto lo podía cambiar o lo podía renovar ocho años más. ¿no? Eh, entonces cada, cada cuatro años cambia la meta de la Junta para que, que haya siempre una continuidad ...pero el tiempo es de ocho años... ...cada persona... ...ocho años es, es que es un, un tiempo... ...que a mí me parece... Eh, ...posiblemente para, para, para una institución no política... ...como es el patronato... ...a lo mejor es corto... ...pero como presidente ocho años... Eh, ...yo creo que está muy bien... ...porque cuatro los dedicas a, a preparar las cosas... ...a trabajar mucho y tal... ...los otros cuatro a disfrutar... ...y luego vete porque ya, eh, ya has hecho todo lo que tenías que hacer... ...o sea que... ...entonces esta fue un poco la filosofía... Y, y como usted bien ha dicho, eh, cuando, cuando uno hace una ley y va marcando esas pautas de, de tiempos y tal, si uno lleva ocho años, pues lo normal es que, bueno, que decida ya dejar paso a otras personas con otras ideas y, y, y, oye, los tiempos que van evolucionando de una forma rápida y uno no se puede adaptar siempre a esa velocidad de cambio. Entonces, tiene que venir sí. gente más joven, Que, que, que plantea otros temas ¿no? pues Joaquín haciendo memoria eh, sus ocho años al frente del patronato usted ha vivido los dos cambios más importantes del misterio la ley y la declaración pues bueno, de patrimonio de la humanidad y se dice yo pronto creo que, vamos a ver el el misterio a lo largo de su de su vida ha tenido tantos tantos momentos importantes que bueno Que, que cuando uno vive algo así de este tipo, pues tampoco, tampoco hay que, que darle tanta importancia. quiero decir, son cambios que se tenían que hacer, que, que, que coincidió que estaba yo ahí, que podía haber sido otra persona, ¿eh? es decir, y, y, y bueno, pues que se hicieron. Y, y afortunadamente, cuando pasa esto, yo creo que siempre hay un, un, un acoplo, un, un engranaje, tanto de los hechos que van apareciendo como la, de las personas que hacen posible Que esto se pueda hacer, ¿no? Coincido, claro. ya digo, una, un magnífico alcalde en Elche, un magnífico director general de patrimonio en Valencia, una actitud perfecta, aunque eran partidos distintos, pero una actitud magnífica de decir, bueno, vamos a sacar esto adelante entre todos, por, por el bien de Elche, por el bien del propio Misteri. Y, y bueno, y al final salió, pero vamos, sí, eh, ya digo salió que son... Y no era fácil. Joaquín, eh, no nos queda ah, mucho tiempo. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué sintió usted o cómo recibió la noticia, al igual que el resto de Ciudadanos, cuando publicamos que las representaciones del Misteri de este año no se van a realizar en agosto? Pues yo, sí, vamos a ver, yo, yo era una, una circunstancia que jamás pensé que podía, que podía vivir, ¿eh? Eh, bueno, también es verdad que, que, que en este caso yo creo que han sido, muy, vamos, han sido un criterio magnífico en el sentido de que, bueno, ni, ni en agosto, ya veremos en octubre, porque eh, bueno, esto ya es cuestión de ver cómo van desarrollándose los acontecimientos, pero era algo que yo no había pensado jamás que podría vivir. Y, y me ha penado mucho, pero también he de reconocer que muchas veces dependemos de unas circunstancias que están muy por encima de, de, de nuestros deseos y, y nuestras posibles actitudes, ¿no? Y, y ahí sí que tenemos que adaptarnos obligatoriamente. Joaquín, pues para terminar les pido a nuestros invitados un motete del misterio así es una buena fa forma de difundir poquito a poquito eh, la música, esta joya cultural que tenemos en la música del misterio Sé que está el Gloria Patri, sé que está el Ternari, pero ¿qué otro motete a usted también le engancha? A mí me gustan muchos motetes. ¿eh? El, el, el terceto de la segunda parte es una preciosidad, pero hay uno que me emociona mucho, que es cuando muere la Virgen María. ¿eh? Y, y cantan es el final de la primera parte, antes de, de aparecer a Barceli, para subirse el alma, que es el Oco San Glorificado. ¿no? Es, es un motete muy cortito, muy dulce, muy muy... Muy sentido y precioso, para mí precioso, vamos. Pues con ese motete terminamos. Joaquín Serrano fue presidente de la Junta Rectora del Patronato del Misterio cuando fue declarado Patrimonio Oral de la Humanidad. Gracias. Gracias a vosotros, muy amable.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan dos minutos de las 10 de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de, de tele de la señal de tele porque La Glorieta, que comienza a las 9, de 9 a 10, nosotros continuamos aquí en el 101.4 y a partir de las 10 de la mañana, en los siguientes programas, no solo la última hora de La Glorieta, sino Entre Amigos, luego los servicios informativos y el Elchen Punta, También pueden ustedes verlo a través de la señal de tele. Nosotros damos, por tanto, la bienvenida a los telespectadores que hayan, se hayan podido sumar a este programa que en esta primera hora pues, eh, lo hemos eh, introducido con eh, contenidos de información local, con las noticias locales, con entrevistas y, sobre todo, con eh, un recuerdo. Recuerdo a un ilicitano destacado, Joaquín Serrano, quien ha fallecido esta madrugada médico y el que fue presidente del Misteri cuando fue declarado en 2001 Patrimonio Oral de la Humanidad. Hemos escuchado, hemos recordado esa entrevista que realizamos aquí en este mismo programa de La Glorieta el pasado 18 de mayo, el día del aniversario, lo hemos querido recordar a Joaquín Serrano. Porque también, además, vamos a seguir hablando de él en unos minutos, con Paco Gómez, que vuelve también, ha vuelto de vacaciones y que tenemos preparado ya esa tertulia deportiva. Pero antes de comenzar la tertulia deportiva, ya está Paco aquí en nuestros estudios de Teleelch Radio Marca, unos segundos de publicidad. Volvemos enseguida. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Es lunes, pasan seis minutos de las diez de la mañana y por tanto La Glorieta retoma esa tertulia deportiva. Y la retoma no con los dos eh, compañeros que tenemos en los servicios eh, deportivos, sino solo con el director de esta emisora, Paco Gómez, ya que tienes a José Antonio González de vacaciones. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días, Ros. Sí, ahora le toca. Ahora ya hemos vuelto nosotros y ahora le toca a él descansar, que ha tenido un veranito también muy, muy movido. Bien, eh, desde luego eh, que el verano ha sido muy movido. Paco, el Elche Club de Fútbol lo tenemos en Primera División. Somos de Primera. Hemos estado hablando de un gran ilicitano que ha pasado ya a los libros de historia, porque él, como presidente de la Junta Rectora del Patronato del Misterio, Joaquín Serrano, vivió esa declaración del misterio como patrimonio de la humanidad y el cambio también de la ley para modernizar esta institución. Paco... Eh... Joaquín Serrano también, también se recuerda en el Elche Club de Fútbol, Muchísimo. también tuvo un paso importante por esta institución. Muchísimo, porque además eh, heredaba eh, pues el puesto que le dejaba su padre, que también fue jefe de los servicios médicos del Elche Club de Fútbol. Y en los años 80, hasta casi finales de los 90, eh, prácticamente casi dos décadas, Joaquín Serrano fue el jefe de los servicios de médicos del Elche Club de Fútbol un Joaquín Serrano eh, muy joven, como nos ha dejado, si nos ha dejado con 66 o 67 años, pues estamos hablando de que con poco más de 30 ya era jefe de los servicios médicos de, del club, y bueno, dejó una impronta impresionante como persona, como profesional, ha dejado una legión de, de amigos, y bueno, desde aquí mandarle todo nuestro cariño y nuestro abrazo a todos los familiares, y como digo, a la multitud de amigos que ha dejado... Eh, Joaquín Serrano que por desgracia pues hoy nos ha dejado. Además hemos podido escuchar esa entrevista hemos podido analizar cómo era se refleja perfectamente el carácter de Joaquín Serrano, era una persona humilde ante todo como persona era un 10, eh, yo lo recuerdo en, en el día a día eh, los entrenamientos eh, cuando tenías algún problema y estamos hablando de que no éramos futbolistas, éramos periodistas eh, era un amigo que se acercaba eh, siempre estaba dispuesto a ayudarte a echarte una mano, eh, no miraba el reloj, estaba para todo y bueno, eso es lo que yo destaco como valor humano que tenía Joaquín. Sin duda, en abril de 2015 se le rindió un emotivo homenaje en el Parque Municipal y, y ahora sus más allegados en las últimas horas, porque ha fallecido a las 5 de la madrugada, fíjate, eh, nos recuerdan, bueno, eh, recuerdan que, que ha luchado con gran naturalidad contra, en sus últimos momentos y que decía ayer mismo con una sonrisa, esto lo dicen sus más allegados dijo que mientras Dios me dé fuerzas aquí estoy esas fueron sus últimas palabras para... bueno. de Joaquín Serrano supongo que él ahora está en el cielo del misterio y estará también festejando con gran alegría el ascenso del Elche Club de Fútbol sí, sin duda yo creo que el ascenso como un gran ilicitano que él siempre ha sido eh, lo llevaba muy en el corazón y lo disfrutó al máximo, aunque ya pues ha quejado de esa enfermedad, pero está claro que Joaquín lo disfrutó eh, como ha disfrutado, pues eh, todos los éxitos y los insabores, porque ha sido un hombre que aunque desde hace ya eh, 20 años ya no estaba al mando del de Elche, pero ha sido un seguidor fiel que ha estado ahí, además tiene a, a Paulino Vázquez que está ahora mismo en el club y que son, han sido siempre uña y carne, siempre ha estado muy en contacto con el club y la verdad es que bueno es una una huella muy profunda la que, la que deja y disfrutó, estoy eh, muy al cabo de, de lo que disfrutó de este ascenso último tan eh, épico, tan emocionante, tan inesperado y en el que todavía pues algunos aficionados me lo dicen, es que todavía me pellizco y me cuesta creerme que el Elche está en primera división. Hemos hablado de Joaquín Serrano como un hombre con mucha fe. Eh, Paco, tú eh, también tuviste la misma fe eh, con respecto al Elche Club de Fútbol ¿Pensabas que, que sería un milagro el poder no. estar en primera o, o realmente se lo ha merecido el Elche Club de Fútbol? Sí, Pacheta no ha, tenido, no, no, no ha sido por carambola No, carambola no ha sido, si está en primera es porque se lo ha merecido, pero hay que reconocer que ha tenido sí, ese factor suerte eh, que también influye en el mundo del fútbol. Yo lo decía eh, durante todos nuestros programas en punta en los últimos meses era mucho más difícil clasificarse para jugar el playoff que luego ascender. Porque, estadísticamente está claro, había 9-10 equipos para una o dos plazas. Eso era lo difícil. Una vez que se metió, tenía un 50% de pasar a la final, de eliminar al Zaragoza, y luego en la final un 50% de ascender. Pero... Por pura estadística, era más fácil ascender. Porque solo te la juegas con dos equipos. Que en el playoff eh, no ha sido ese Elche antes de la pandemia, brillante, que eh, creaba muchas ocasiones de go No, no ha sido ni la sombra. Pero tiene todavía más mérito. Siendo un equipo eh, mucho más eh, defensivo, con muchas menos armas, mucho menos alegre, prácticamente sin disparar a puerta, haber eliminado a todo un Zaragoza y a todo un Girona. Te vuelvo a poner el ejemplo, el Girona con 30 millones de presupuesto y el Elche con 5 millones en plantilla. Pues tiene mucho mérito. ¿Que el gol del ascenso en el minuto 96 en Girona fue en el único tiro de todo el partido? Sí, pero supo hasta ese momento defender bien su portería, que es a lo que ha podido jugar en el playoff. ha a ser un equipo correoso, difícil de hacerle ocasiones de gol. Ha tenido el factor suerte de algún par de balones que se han estrellado en el larguero. Ha tenido un gran portero. Ha tenido a Nino, que aparece como siempre en los momentos claves. Y ha tenido a Pacheta, que queda como uno de los grandes de la historia de del club que en dos años y medio lo ha metido de segunda B a primera división con lo que ello conlleva. Y la forma en que cantaste ese gol de ascenso a primera división, supongo que la tenemos en los archivos, ¿no? Eh, sí, sí, está, está ahí, lo que pasa es que tendría que decirte dónde está Pero, pero no te acuerdas, para recordarlo, <risa> sí, es que sí. no lo tengo preparado Pues te lo yo preparo, te lo preparo en... Vale, pues mira, me lo vas a preparar Vamos a poner una canción vale. de Carla Bruni Esa, la que fue la primera dama de Francia, modelo Y, ¿Y después de Sí, exactamente, bueno, pero también fue cantante también, Y es cantante eh, Carla Bruni, eh, que, que ella, mejor que nadie, nos demuestra Porque el idioma francés es el ideal para cantar, por ejemplo, sobre el amor. Vamos a poner la carta. On chercher l'amour dans les yeux que l'on croise, dans les que l'on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 Voilà de grand amour, celui dont on rêve est toujours, dont on rêve est toujours. On a besoin d'amour, quel que soit nos visages, quel que soit nos prouesses, et quel que soit nos équipés sauvages. On a besoin d'amour, tout comme l'on respire, tu sais. C'est là qu'est notre inespéré, c'est là qu'on se déchire.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 Le Grand Amour, rêve toujours, rêve Quand l'amour, c'est comme une page blanche. Paco, esta is es de voet van Carla Wilkie. Hoe ¿Cómo, cómo hubiera sonado el gol si tu hubieras sido francés, si tuvieras esa pronunciación francesa, ese gol de Perenilla? Que, que rompió, creo que las redes sociales. Mm. Vamos, vamos a recordarlo, ¿Vale? venga, que ya lo tengo. Da la sensación de que el Elche cada vez más se acerca a la portería contraria. Se quiere marchar Fidel de primera. Fidel en uno contra uno. Se lo va a llevar. Ojo, Fidel mete el centro al segundo palo. Ahí está Perevilla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Todavía, todavía lo recuerdo ¿eh? esto ha pasado a la historia sí porque es un gol eh, pues que mete al Elche en la élite un gol que además se produce en el minuto 96 eh, cuando esto estaba ya prácticamente sí. finiquitado eh, bueno yo creo que la gente como hacía muchos años no disfrutaba en Elche y más cada uno en sus casas o en donde estaban viéndolo en los bares en los restaurantes Fue un gol, no voy a decir inesperado, pero tremendamente emotivo. No fue como el ascenso de hace siete años a primera, que lo vimos venir, muchos meses antes uh -huh. lo vimos venir y ascendimos en un hotel en Almería eh, y sin un gol de este tipo, ascendimos, ascendimos en un hotel por otros resultados que uh -huh. se dieron el che estaba en primera. Este viene tras un playoff que no sabíamos que íbamos a jugar con todo lo que sucedió, en un playoff donde éramos eh, la Cenicienta, y donde metemos el gol en la única que llegamos en el último minuto del último partido y fuera de casa. Bueno, pues imagínate, fue tremendo. Yo lo he dicho alguna vez, yo creo que ha sido el, el, posiblemente el gol más importante que he narrado en, en estos 30 años. Eso es lo que te iba a preguntar, te quedas en entonces 31. con esta narración, porque en esta narración... Eh... No me quedo con esta narración, he tenido narraciones mucho mejores. ¿Ah, sí? Yo creo que sí, pero esta por la... Pues esta, pues esta la... a mí me han puesto los pelos de punta. Sí, sí, no sí, No te digo que no, pero ha habido, si me preguntas otros goles, ha habido otros goles que por, no sé, cómo me salieron o cómo fue la jugada más il, silvanada. Más pues yo creo que me salieron mejores. Pero este, para mí, creo que es el más importante que he retransmitido en estas tres décadas, porque primero, esa primera división es mi segundo ascenso, que retrámito primera y el anterior, ya te digo, que acentimos claro en un hotel, no yeah. fue en un partido. Eh, de todas formas, con este gol, con lo que cantaste del gol, eh, diste la nota, ¿no, Paco? La y además, es no desafinaste, ¿no? Fidel de primera, no. en uno contra uno, ¡se la va a llevar! Bueno. ¡Ojo, Fidel mete el centro, al segundo palo! ¡Ahí está ¡No! Hay un gallito para él, ¿no? Algún <risa> gallito... De esta forma se hizo, pero diste la nota Dimos la nota porque los compañeros de Deportes 4 Que es el programa deportivo más seguido de este país eh, todos los, Por las tardes de 3 y cuarto a 4 menos cuarto Pues lo eligieron eh, para ponerlo Y además lo sincronizaron con las imágenes Y hablaban de la locura que se vivió tras la narración del gol En Elche, ¿no? Bueno, pues eh, agradecidos de que eligieron nuestra retransmisión Y bueno, pero sobre todo del de lo que conseguimos eh, hacer sentir a todos los aficionados. Porque o sea, muchos no lo estaban viendo. Bien, tu narración sirvió para poner la banda sonora a la locura desatada por el ascenso del Elche Club bien. de fútbol. Y Nos Volvimos Locos dicen, eh, ¿Bragarnic se ha vuelto loco? No, no, Bragarnic es una persona de un eh, perfil bajo en el sentido de que no habla, no declara, <risa> no se presenta, no, parece que no esté, pero... Eh, hay que reconocer que desde que llegó al, alguno dice, le ha tocado la lotería bueno, puede ser que le haya tocado la lotería porque compró en noviembre un club que luchaba por mantenerse en segunda y siete meses después o ocho meses después está en primera bueno, también hay que tener olfato eh, para estas cosas ah, pero lo compró con <coughs> determinadas condiciones, el contrato eh, todavía sepulcre puede retomar eh, no, la sí. propiedad o, ¿o cómo solo estaba solo si Bragarni deja de pagarlo El, o sea, era, el acuerdo es que en los próximos ocho años Bragarnik le tiene que pagar esos 22 millones de euros eh, que ha costado la Perla, que es el Elche Club de Fútbol y mientras Bragarnik eh, cumpla eh, religiosamente con el pago cada año de lo que corresponde pues eh, Sepulcre no podrá recuperar el, el club es, ¿sí? una, es una venta Con uh -huh. condiciones, pero una venta Y se supone que si cuando dio el paso Bragarnik, pensando que iba a estar en segunda donde los ingresos son muy inferiores a primera Y va a poder cumplir, ahora en primera va a poder cumplir con creces. De hecho, tú fíjate que los ingresos de televisión, que son el 80% de los ingresos de los clubes, pasan de ser de 6 millones a 40 millones de euros en primera división. Mm. El presupuesto global del Elche, que era de 9 millones y medio, va a pasar a ser de 45. Entonces, ahora el club va a poder sanear todavía más sus deudas y la deuda que tenía con Hacienda que la hizo hace tres años el entonces presidente eh, Diego Martínez, eh, para pagar en ocho años los 10 millones de euros que debía Hacienda, pues queda uno y medio y se va a liquidar este año. O sea que la deuda histórica con eh, Hacienda y Seguridad Social va a quedar liquidada este año gracias a los ingresos de primera división. Entonces el club ahora va prácticamente a sanearse y si no, se, si no pasa lo que pasó hace eh, cinco años, que nos echaron de primera por impago a Hacienda, pues lo normal es que Bragarnik siga cumpliendo con Sepulcre y el club sea suyo, como sí. es ahora, en un 95% porque ha adquirido todas las acciones. Sé que has vuelto de vacaciones, sí. pero supongo que no te habrás desvinculado del, de tu trabajo, así que se están notando eh, ese, esas previsiones económicas en los fichajes, en los movimientos, en, en el Elche que se está preparando. De momento cero. No ha habido ni un solo fichaje, me imagino que estarían esperando a que yo llegase Entonces, si, no, <risa> si no, no se entiende Porque faltan menos de dos semanas Para que arranque la liga Y el elche no ha presentado ni un solo fichaje De todas formas, podríamos decir aun, el... A pesar de la impaciencia de los aficionados Que posiblemente estén haciendo las cosas bien Es claro. decir, antes de entrar Dejen salir, han hecho limpieza eh, Se han ido la mitad De los jugadores que eh, Consiguieron el ascenso a primera ¿Y se han ido buenos jugadores? Sí, por ejemplo. Pero los buenos se han ido mediante traspasos. Juan Cruz se ha ido a Osasuna, que es un rival directo, por 2.700.000 euros, que podrían convertirse en 3.200 si se cumplen una serie de requisitos. Eh, Oscar Gil, el canterano, se ha ido al español por medio millón, que eso es menos entendible. Primero por la cantidad y segundo porque Oscar Gil, que es de Elche, en vez de querer jugar en primera, se va a un segunda, por muy español que sea el, el equipo, uh -huh. el español de Barcelona. Pero bueno, más allá de todo eso, el Elche ha cobrado, ¿eh? esta es otra de las cosas que tiene que ser de primera, ha cobrado por dos jugadores más de 3 millones y medio de pesetas, de euros, sí, perdón. Sí, sí. Entonces, eh, quiero decir que económicamente el club ahora está en otra situación mucho más bollante que hace unos meses. Y en cuanto a lo de Bragarni, no ha presentado a nadie, pero yo imagino que como es él, un hombre de perfil bajo en el tema de no dar la cara, se puede entender de manera peyorativa o no, pero bueno, yo la hubiera dado el primer día ante mis aficionados, mi masa social y mis accionistas, yo hubiera hecho una rueda de prensa, me hubiera presentado y hubiera dicho cuáles son mis proyectos y mi idea, vale no lo ha hecho, entiendo que el trabajo que está haciendo ahora con los fichajes es igual, muy silencioso, nada filtrado, es cierto que hay 4 o 5 nombres que podrían llegar uh -huh. en breve, que ahora te los comento, pero a mí me da la sensación de que van a llegar en cascada esta semana y la que viene. Hasta el 5 de octubre se puede firmar futbolistas. No hay fichajes, pero lo primero que hizo fue eh, contratar al nuevo entrenador. Noticia y nombre que adelantamos en esta casa hace ya eh, dos meses, por lo cual nos criticaron algunos oyentes porque estábamos en pleno playoff, antes del playoff, concretamente el día del partido de ida contra el Zaragoza en el playoff, y nos enteramos de que Jorge Almirón iba a ser el entrenador del Leche y algunos nos criticaron porque. Decían que desestabilizábamos, no, no, lo que dábamos es la noticia porque la conocíamos y Jorge Almirón estaba tomada la decisión por Bragarnik de ser el sustituto de Pacheta, hiciese lo que hiciese Pacheta y Pacheta va y asciende el equipo, pues ni con esas ni con la presión popular de toda la afición blanquiverde. Eh, Bragarnik ha dado su brazo a torcer, lo tiene muy claro. Eh, Bragarnik lo que está haciendo es echar mano de muchos de sus representados, porque no olvidemos que les dicen el más afamado y reputado agente de jugadores en Sudamérica y que tiene una cartera de más de 100, 100, 100 jugadores y 30 o 40 entrenadores, uno de ellos Jorge Almirón. Uh -huh. Y bueno, pues eh, parece que va a traer futbolistas de, de los que él representa, que van a servir un poco de trampolín aquí uh -huh. en, en Europa. ¿Y vamos a ver? ¿Y ¿Qué dijo Pacheta? ¿Se despidió? Claro. y ¿Qué dijo? Pues que él se iba, pero que su corazón se quedaba aquí en Elche. Con eso te lo resumo todo. Eh, Pacheta, yo creo que ética y moralmente eh, fue injusto no darle la oportunidad de entrenar a Elche en primera división. Porque quedará en la historia como solo ha habido dos entrenadores en los casi 100 años de historia del club que han hecho esta gesta. El gran César Rodríguez, que vino del Barcelona. Eh, era un poco el Messi uh -huh. de aquella época, uh -huh. cogió al Elche en tercera y lo subió a primera no había segunda B, o sea, dos ascensos en dos años uh -huh. de, de tercera a primera y Pacheta ha hecho lo mismo uh -huh. eh, Paco, lo mismo. sé que me vas a hablar de sí. los fichajes pero no tengo tiempo y como has hablado de Messi, ¿Messi viene el sábado a Elche? No, el Elche va a, ver, ah, a casa el... de Messi Vale, nos vamos nosotros al <ríe> nos vamos a casa a... de Messi el sábado al trofeo Joan Gamper El partido es el sábado a las 7, es un partido amistoso. ¿Por qué? Pues porque como ni Barça ni Elche tienen partidos que todavía no empiezan la liga hasta la siguiente semana, pues el Barça ha pensado en el Elche y el Elche ha dicho fenomenal. Y Elche que tenía un partido ese día contra el Atlético Baleares lo ha suspendido y prefiere jugar contra el Barça porque le da más caché, porque le sirve más de enfrentarse a un equipo tan poderoso como el Barça de cara ya al comienzo de, de la liga. Vamos a ver con qué futbolistas, porque ahora mismo Profesionales solo tiene 12, el resto son canteranos, pero como digo, bueno, pues, eh, hay nombres de futbolistas como los argentinos Juan Sánchez Miño y Alexander Barboza de Independiente de Avellaneda, eh, Beñat, ex del Athletic, que está libre, Ezequiel Garay, ex del Valencia, que está libre, y todos ellos podrían entrar en la operación o en las próximas operaciones en, en las próximas horas, porque el Elche tiene que empezar a anunciar ya fichajes. Bueno, pues tendrás un montón de trabajo. el Chelpunta, eh, Hoy en el Chen Punta vas a hablar precisamente de los sí, fichajes, sí, sí. de, de cómo se va a preparar eh, el partido eh, del trofeo eh, Joan Camper. Sí. Y, de todo. Y de todo. ¿no? De Ross. Vamos a hablar de todo. Estaremos en el programa Elche Punta, en las noticias en el deporte en Telení, uh -huh. a filo de las... 10 menos 10 como cada noche, en la página web toda la información, las últimas noticias, ahí estamos ya. Además va a ser frenética la actividad. Si te sí, fuiste sí. ya con una actividad que también era polémica por si entrábamos, no entrábamos. Sí, sí, en fue, el play, esa fue tremenda. Pero vuelves ahora con, con un feliz. montón de cambios. Ahora a tope, ahora a tope con un Elche nuevo, eh, con un Elche que empieza la liga en claro. primera división la próxima semana, es o sea, que es todo que... nuevo, la temporada, todo, todo, todo, la todo. equipación, todo estamos hablando incluso del, del propio estadio, sí. Martínez Valero, supongo que tendrán dinero ahora para que el Césped no lo han resembrado, lo han, lo han, resembrado, vuelto a, a... Lo han resembrado y vamos a ver eh, pues de aquí al las, este fin de semana no, el que viene que ya se estrena aquí contra la Real Sociedad, se ha mejorado bastante, esperemos porque la verdad es que estaba en muy mal estado en el playoff Bueno, pues trabajo que no nos falte y que notemos que somos una ciudad de primera. Lo somos, Ross. Siempre lo hemos sido. Ahora ya, eh, de verdad. Sabemos, sabemos serlo y sabemos estar en esta categoría de oro. Gracias, Paco. A ti, Ros. Nosotros continuamos esta ronda de noticias. Hemos comenzado este lunes con la información deportiva, pero tenemos también la información local con nuestros... Eh, Compañeros de los servicios informativos, ponemos la sintonía para dar paso a nuestra compañera Marga García. Marga, muy buenos días. Muy buenos días, Rosy, bienvenida. Sí, desde hace un mes que no te veo. Sí. Me he ido de vacaciones, he vuelto, pero esta mañana no estabas por redacción. Acabas no, de llegar. He llegado hace, que... hace un ratillo, sí. Supongo que estarás eh, pescando las noticias. Hoy tenemos también una jornada frenética. Tenemos varios frentes abiertos. Pues sí, mira... Eh... Para empezar, bueno, pues eh, en poquitos minutos, eh, bueno, la concejala de movilidad Esther Diez y el de Modernización del Espacio Público, Hector Diez, informan sobre la marcha de las plataformas únicas, una de esas iniciativas dentro de ese plan centro, ese proyecto estrella del equipo de gobierno y además, bueno, eh, también hoy comienza ese desmontaje de las esculturas Silvia y María después de oh, diez meses qué lástima. que han estado acompañándoles aquí al ladito nuestro en la plaza del Congreso Eucarístico. Bueno, pues hoy empieza ese desmontaje de esas dos grandes esculturas de siete metros con rostro de mujer. ¿Te gustan? A mí sí, a mí sí que me gustan, es que, además Como que... hay gustos para todos, algunos dicen que no, otros... Eh, sí, sí que, que me gustan. A mí me encantan. Además ha hecho que muchísima gente se acerque solo a la plaza a ver o a hacerse una fotografía con las esculturas, así que bueno, una forma de, ¿no? de atrapar a la gente para que se acerque al centro. Uh -huh. Bien, pues se nos van, se nos van las chicas gigantes de Jaume Plensa. Eso es. Se irán a otra ciudad porque las esculturas de Jaume Plensa eh, son cotizadas, están cotizadas por todo el en mundo. En todo el mundo, sí. Y bueno, cuando vinieron en noviembre el objetivo era que estuvieran aquí hasta julio, pero bueno, debido a la pandemia se han quedado dos meses más y se supone que ahora pues seguirán en otras ciudades de la Comunidad Valenciana. Elche fue la primera de la Comunidad donde vinieron estas dos esculturas. Y las retuvimos, bien retenidas. Sí, sí. Marga, tenemos además eh, la Universidad Miguel Hernández eh, previsto eh, realizar bueno, eh, esos reportajes. Hoy mismo eh, se abre el plazo de prescripción, ese segundo plazo de prescripción para las matrículas, para todos aquellos que no pudieron cazar plaza en julio Eso y es. para los que han aprobado las pruebas de acceso, la PAU o la sí. EBAU. O Eso es. Y además, bueno, hoy, como tal, bueno, empezaba ese curso, bueno, especial este año por la pandemia, sí, tanto. Eh, tanto online como presencial, bueno. Sí, porque supongo que en la Universidad de Alicante los alumnos esta semana empiezan online porque hay al aulas que no, se han, uh -huh. no, ha, no ha habido tiempo, supongo, eh, para prepararlas, porque todo el protocolo hay que seguirlo, las normativas, las distancias de seguridad… El aforo que ya comentó aforo... hace unos días el rector que sería de alrededor de un 30% para respetar esa distancia de seguridad y, además, por supuesto, los alumnos debe ir, deberían ir con mascarillas en las clases. Así que respetando esas medidas sanitarias e higiénicas por la pandemia. Bien, pues de momento la Universidad de Alicante online, de momento la Universidad Miguel Hernández presencial, pero supongo que irán mezclando también eh, en función mm. de las aulas si cumplen o no los aforos y sobre todo los laboratorios, si pueden cumplir o no esa normativa de distanciamiento. Marga, ¿tenemos más eh, noticias? Bueno, otra, otra noticia. Bueno, Volvemos otra vez a hablar del Palacio de Congresos. Ya el viernes pasado el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, se reunió con diversos empresarios. Y el Palacio de Congreso fue uno de los temas estrellas, como viendo siendo habitual desde hace meses. Bueno, pues con eh, Mazón señaló que, bueno, que se deben ver otras ubicaciones, no solo Carrus tal y como quiere el alcalde. Y después de esas declaraciones de Mazón, bueno, pues ayer el alcalde también salió a hacer valoraciones. Y bueno, pues... las que, tenemos las dos valoraciones, si quieres, para que contextualizar. Vale. El viernes, Perfecto. Carlos Mazón se reunía con los empresarios de Cedelco y, y, y al término de esa reunión, Carlos Mazón decía que el proyecto eh, era de todos sí. y que había que... Había, era necesario un consenso de todos para elegir la mejor ubicación posible y por eso se había pedido a la Universidad Miguel Hernández un estudio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 Eh, otras posibilidades que verdaderos expertos, que verdaderos profesionales nos pueden ofrecer. Pues este era un tirón de orejas al uh -huh. equipo de gobierno e inmediatamente el alcalde, bueno, ha dejado el sábado por medio, pero ayer, ayer mismo también contestaba a estas declaraciones de Carlos Mazón. Eso es, Carlos González considera que la mejor ubicación para el Palacio de Congresos es el barrio de Carrus y ha señalado que los informes técnicos ni deben ni pueden sustituir la voluntad política en las decisiones ...de calado como el modelo de ciudad... ...y precisamente la ubicación del Palacio de Congresos... ...es a todas luces una decisión de modelo de ciudad... ...y no una decisión técnica... ...así que bueno, y la intención también es que... ...en las próximas semanas, bueno, pues se reúnan los dos... ...para ver cómo, cómo llega este asunto... ...pues vamos a escuchar al alcalde... ...e indudablemente la ubicación del Palacio de Congresos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 Tomar decisiones que sirvan para revitalizar Carrus y para cohesionar nuestra ciudad. Pues estas eran las declaraciones que envió ayer a los medios de comunicación el alcalde en respuesta a las que realizó el presidente de la Diputación. Pero, Marca, supongo que también estaréis trabajando en la peatonalización de la corredora. Porque Por supuesto. El pavimento con los elementos Eso íberos es, ya se está. Ese mosaico íbero, bueno, pues sigue a buen ritmo cada vez. Bueno, Bueno, lo que es el resto de la corredora está prácticamente acabado y parece que a la gente le está gustando porque... Porque acude, ¿no? La verdad es que hay muchísima gente que a diario se pasea por la zona y luego respecto a la Plaza de Baix, ese mosaico va cada vez a más. Y bueno, ya podemos ver una parte importante. Veremos a ver qué piensa la gente de ese mosaico. Eh, a ver si le gusta o no. Pero bueno, como has dicho tú antes, gustos hay para todo, así que veremos. Pero bueno, de momento parece que se está quedando bien la plaza. Y es importante modernizar el centro histórico. Y también reactivar eh, el comercio, como ya señaló el, el, el alcalde el otro día. El otro día el alcalde eh, supongo que hubo ruedas de prensa también para retomar el trabajo, importante trabajo, de eh, aprobar los presupuestos municipales. Sí, el equipo de gobierno ya está trabajando, ya eh, las diversas áreas ya están dando propuestas para ese presupuesto eh, basado o centrado principalmente en la pandemia y la reactivación económica. Y aquí te tengo a ti, te pregunto porque voy a entrevistar en unos minutos al eh, vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante. Vicente Yopis Pastor, eh, para hablar de los tributos, de las reformas fiscales, pero también eh, sobre eh, lo que, el decreto que, no, que se rechazó en el Congreso de los Diputados y que supone, según el alcalde de Eche, uh -huh. un revés para los presupuestos, por no, no haber llegado a ese acuerdo entre los ayuntamientos y el Ministerio de Hacienda para permitirles, dejarles los ahorros al, a las arcas del Estado. Eso es, según el alcalde, bueno, pues dijo que este revés, al no aceptar este decreto, pues suponía que el Seno no recibiera alrededor de 3,5 eh, millones de euros. Así que, bueno, también criticó esa actitud del Partido Popular por, por apoyar la derogación de, de este decreto. Así que, bueno... Eh, parece que las posturas opuestas no, uh -huh. después del verano parece que no, no, no cambian y bueno, veremos que en otros temas seguro que habrá esas disputas, pero bueno, algo habitual pues, aquí en el de gestión tributaria vamos a hablar en, en unos minutos y terminamos este repaso informativo con esa triste noticia, Marga. Eso es, sí, porque en la madrugada de este lunes ha fallecido en Elche a los... 66 años de edad, Joaquín Serrano, el que fuera presidente del Patronato del Ministerio durante ocho años, además de jefe de los servicios médicos del Elche Club de Fútbol. Y hoy lo hemos recordado con esa entrevista que le realizamos aquí en el programa La Glorita el pasado 18 de mayo, porque él fue una persona clave y formó parte ya de ese acontecimiento histórico, porque fue presidente de la Junta Rectora cuando se declaró el Misterio Patrimonio Oral de la humanidad y también fue presidente cuando se aprobó la modificación de la ley de tutela de, del misterio así que eh, lo hemos recordado a Joaquín Serrano y le hemos dedicado esa canción uno de los motetes de la fiesta uno de sus preferidos el Oco Sant Glorificant. gracias Marga García Bueno, volvemos, toda la volvemos a la una Salvador Campeillo, con toda la información de la mañana. A la una volveremos a, a escucharos eh, Marga con toda esa información. Ya saben eh, que nosotros continuamos con eh, esta ronda de noticias y la cerramos con la previsión meteorológica. Es importante saber si el tiempo va a cambiar porque el verano está está ya en su última semana. Vicente Bordonado, cuéntanos. El tiempo. En Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buenos días, comenzamos una semana marcada por cambios y es que en el último tramo la inestabilidad atmosférica irá en aumento durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, temperaturas nocturnas que en el sur del Candel se han bajado hasta los 17-19 grados. Aquí en la ciudad una mínima que prácticamente no ha bajado de los 21 grados, en Santa Pola noche tropical con una temperatura que no ha bajado de los 23 grados y en Tabarca noche ecuatorial con un valor térmico en torno a los 24 o 25 grados. Para esta mañana, ambiente soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, viento en calma puntualmente flojo de componente norte a primeras horas. Conforme vaya avanzando la mañana, se activará el viento flojo de componente este. Por la tarde, nubosidad en aumento y es que se aproximará desde el oeste de la península una vaguada de aire frío poco profunda. Del último tramo veremos nubes de tipo medio, de tipo alto, el protagonista, el viento de levante, rachas que podrían superar los 30 kilómetros por hora. No esperamos precipitaciones, temperaturas similares a las de ayer máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 30 31 grados aquí en la ciudad, una temperatura en torno a los 29, 30 grados. Mañana martes, mayor estabilidad atmosférica con tendencia a cielos poco nubosos o despejados, aunque todavía veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Temperaturas similares máximas que van a rondar los 29 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 21 grados. El miércoles más de lo mismo y a partir del jueves con un embolsamiento de aire frío en altura al oeste de la península la nubosidad irá en aumento jueves. De momento no esperamos precipitaciones. De cara al viernes, cielos muy nubosos o cubiertos. En el último tramo se podrían escapar alguna gota. Temperaturas máximas que van a rondar los 28 grados. Hasta luego. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 Con Rosmar y Alonso. Estamos en la recta final del programa La Glorita, son las 10 y 43 minutos, tenemos casi 26 grados de temperatura y lo dicho, vamos a hablar de gestión tributaria. Vamos a hablar con el vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, él es Vicente Llopis Pastor. Muy buenos días, Vicente. Buenos días, encantado de estar en, en la antena. Y, Buenos nosotros, días. y nosotros queremos también saber muchas cosas de cómo está sí. respirando nuestra economía. Pero vamos a lo, ah. a lo local, Vicente, porque... Sí. Una pregunta. El alcalde de Elche está muy enfadado por ese rechazo a ese decreto eh, que permitía que los ayuntamientos pudieran entregar sus ahorros a las arcas del Ministerio de Hacienda a cambio de determinadas compensaciones económicas. ¿Tiene el alcalde de Elche motivos para estar tan enfadado, Vicente? Y se lo preguntamos a un economista. Claro. Bueno, eh, el que esté más o menos enfadado también depende de cuál sea su postura política y además eh, yo no sé cuál es eh, su forma de entender la la que se llama la economía local no o municipal eh, realmente lo que el gobierno ha hecho o que por cierto no lo ha aprobado el parlamento es que como de, resulta de una normativa que de la, del gobierno anterior, el caso, el entonces era el ministro de Hacienda Montoro, eh, no les permitía que eh, los ingresos, los superávits, mejor dicho, de los ayuntamientos, no los permitía eh, ingresar o dedicar a, a cuestiones que pudieran generar gastos, es decir, a comprar, a hacer y tal, comprar hay una amortización. Entonces, eh, se ha... ...han tenido muchos ayuntamientos mucha liquidez, mucho dinero... ...pero ese dinero no lo podían hacer uso de él. ¿Qué pasa? Que el Gobierno ha tomado una decisión... ...y dice, bueno, como necesita dinero... ...vamos a ver si estos remanentes que hay entre los ayuntamientos... Eh, lo, lo, ...lo cogemos, eh, cogerlo... ...y a cambio de ello le prometen que le autorizará al ayuntamiento... a ...hacer una serie de gastos en el futuro... Y es una especie, como diría yo, que en un tiempo determinado, que puede ser muchos años, es una especie de devolución de dinero que sí que pueden gastar. Eh, ¿Qué pasa? Pues aquí hay dos cosas. Primero, desde el punto de vista jurídico, yo creo que, que vamos, no, no creo que tenga mucha razón el gobierno, ¿eh? porque eso es como expropiarse, y perdone por la palabra tan dura, de un dinero que tiene otra administración, que no es la administración central, sino la administración local. Pero, sin embargo, tiene el aspecto favorable, que supongo que es el que el alcalde de Elche, pues eh, no, no lo ha presentado mal, lo ha presentado mal. Es que eh, con ese dinero que eh, se hace en el Estado, eh, con tiempo, con un plazo determinado, se le va devolviendo inclusive a un tipo de interés determinado. O sea que, en el fondo, es un préstamo eh, que, que le da. ¿Eh? Aunque no sea esa la forma jurídica, el ayuntamiento al gobierno central y se lo devolverá en un, un, un plazo largo, pero le permitirá hacer una cierta liberalidad en los gastos. ¿no? Y claro, esa falta, eh, el, el, lo que es el, los partidos que no son proclives al actual gobierno, pues eh, no les parece bien. Y, claro. y bueno, esa, esa, esa es la razón. Y por, o sea, eso, por eso, Vicente, eh, tenemos que preguntar cómo puede ser. Eh, que el Estado, el Gobierno eh, Haya planteado A los ayuntamientos sí. que están Ahogados el, sí, sí. El, el conseguir sus ahorros a cambio De liberalizar El, sí, sí. el uso de los mismos ¿cómo, sí. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Por qué no que los ayuntamientos se queden Sus ahorros pero también Que relajen la normativa Para que esos ahorros ahora se puedan Invertir en las necesidades De una ciudad por, por esta crisis? Sí. Bueno, eso viene porque eh, llegó un momento, bueno, eh, hace tiempo, ¿no?, en el que los eh, ayuntamientos eran deficitarios, o sea, que gastaban más de lo que ingresaban. Claro, a la hora de hacer un, un balance, es decir, de la situación eh, de todo el Estado, eh, no, de, no del Gobierno Central, sino de todo el Estado, que incluye los ayuntamientos, pues ante eh, Europa, que nos vigila, pues era, eh, teníamos un exceso de endeudamiento. Y entonces la, la manera que optó el gobierno anterior para que ese exceso de, de, de, de, de deuda eh, se redujera era por la vía de la administración local. La administración local, que son los ayuntamientos, entonces eh, no, le, no, les permitía, no les permitía hacer uso del dinero. Eh, esa fue la razón. Pero claro, han pasado muchos años y yo creo, sinceramente, que ya es hora de que liberalicen el, el posible gasto. Que es lo eh, que les, to les tocaría eh, ahora. Exactamente. No, no va a ser una cosa inmediata, en el sentido de que pueden gastarlo todo de momento, pero sí que le da un plazo determinado para liberalizarlos. Porque si no lo, si no lo dan, como parece ser que no lo van a dar, porque no lo ha aprobado el Parlamento, pues tendrán que hacer otras fórmulas eh, extrañas, otras formas in indirectas. ¿no? Y esa es la razón. O sea que, más que nada, no ha sido... Por eh, el. el decir, la medida está bastante aceptable. Lo que pasa es que suena muy, muy mal el que te digan que, oye, que el dinero que lo tengo yo, ahora tú, el Estado, eh, el Gobierno Central, mejor dicho, se hace con él. Aunque luego me lo devuelva y, y me lo devuelva con tiempo y me liberalice, pues es una eh, gestión o una decisión, pues un tanto. Eh, digamos, malévola, ¿eh? aunque la palabra es muy dura. Sí, Pero, es, dura, bueno. es dura la palabra, lo ha dicho, además, expropiación, espolio, puede sí, poner todos sí. los adjetivos que quiera. Sí. Pero ¿esta era la medida que necesita este Estado para hacer front, frente a la deuda y a esta grave crisis económica por el COVID-19? Sí, bueno, esta es una de las medidas, ¿eh? Estoy no, yo no recuerdo ahora la cifra, pero que eran 14.000, 15.000 millones de, de euros. Pero es que el, el Estado, con el, entre el COVID-19, el ingreso mínimo vital, los ERTES y, y el dejar de producir y tal, eh, que eso genera el IVA y todo eso, eh, va a tener un, un, un endeudamiento, calculo yo, en, en este año de unos 250.000 millones de euros. 250.000 mil millones de euros es una, es una cifra apabullante pero claro, una cifra apabullante que hay que sacarla de donde sea una una es da, el de la liquidez del ayuntamiento y otra va a ser subida de impuestos algunos de ellos ya en el, del IVA ya se han subido otros se han anunciado que se va a abrir se va a reducir también las ayudas para las empresas eh, que generan generadores de energía pero limpia eh, se va a penalizar el, el gasto en energías sucias, eh, bueno, y el impuesto de patrimonio, que es una cosa que está cedida a, a, a las comunidades autónomas, el Estado quiere volver a, ten, a tenerla en, en sí misma y fijarlas, porque le, en muchas de, eh, comunidades autónomas la tienen, pero no la aplican, ¿no? y van a subir los, eh, la, los tramos del impuesto de renta de las personas físicas, sobre todo las rentas altas y, y las muy altas. ¿no? Las altas que son por encima de 100.000 euros al, mes, al año perdón, van a subir dos puntos, pero las que están por encima de 300.000, cuatro puntos más. O sea que va a haber una, una aluvión de, de impuestos que todavía no están, Y, pero que vamos, lo van a aprobar y seguramente lo incluirán en los presupuestos generales del Estado que están negociando ahora y que se tendrán que presentar en el Parlamento eh, antes del 30 de septiembre pues eh, a, todo, a todo eso eh, perdón, y al cabo, también se va a aplicar, bueno, se ha aprobado pero no no se va a poder aplicar hasta el año que viene el impuesto, la tasa Tobin que llaman que es un impuesto sobre transacciones financieras y el, eh, la, la tasa Google, que es eh, todas las operaciones que hacen con Google que ahora son gratuitas, pues tendrá que pagar un impuesto. Eso ya lo ha hecho Francia, pero Francia ha hecho marcha atrás porque hay amenazas de Estados Unidos. En fin, estamos en una situación eh, resumiéndola de que se necesita mucho dinero y que hasta ahora, gracias a las emisiones de deuda que las cubre eh, sobre todo la liquidez que está soltando el Banco Central Europeo, pues eh, estamos aguantando. Pero vamos, eh, estamos ante un panorama de endeudamiento muy alto. Eh, pues, eh, y ante este panorama, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo se está comportando la bolsa y los fondos de inversión? ¿Los ahorros de, de, los, de quienes lo tienen? Eh, ¿cómo, cómo, sí. ¿Cómo están? ¿Peligros? Bueno, pues, sí. Eh, la bolsa ha tenido un bajón. Eh, bueno, ahora no, ahora se está manteniendo porque eh, estamos hablando ahora en septiembre, pero eh, en lo del COVID y eh, empieza, eh, hace medio año que empezó eh, eh, bajó y se situó por bajo de los 7.000 puntos del IBEX y ahora pues, está ahí eh, bueno capeando el temporal, no se mueve de ahí. La bolsa ha, ha bajado bastante. Lo que pasa también es que, por ejemplo, eh, ha habido ahora, eh, bueno, se habla que se va a hacer una fusión entre eh, CaixaBank y Bankia y eso ha dado lugar a que suba eh, la cotización de estos dos bancos y compensa eh, la caída de la bolsa. La, los fondos de inversión y también están bajando, porque no tienen una rentabilidad determinada. Y, además, la, la gente eh, tiene que echar mano de ellos, porque eh, algunos, eh, bueno, se ganan la vida, pues eh, si tienen un ERTE no es suficiente, si tienen dinero, pues tienen que echar mano de él, Bueno, en resumidas cuentas, estamos en una situación, eh, digamos, en la parte baja del ciclo económico. Es decir, en, en, estamos en una situación de crisis, pero no, no una crisis que, que se va a morir, no. Una crisis a partir del cual vamos a, a, a subir, ¿no? Vamos a mejorar. Yo creo que, eh, de todas maneras, el producto exterior bruto, que parece ser que a finales de junio el Estado dijo que estaba entre, eh, entre un 15% menor, pues eh, cuando lleguemos a… menor de lo habitual lleguemos al final de año, pues quizás nos estemos en un 8%. ¿sí? Una cierta recuperación va a haber en estos trimestres. ¿Pero, pero por qué está tan seguro? ¿Qué elementos son los que le hacen a usted afirmar que esta crisis estamos en, en la curva baja y que va a ser ascendente? Sí. vamos a mejorar? No. Sí. Eh, por una parte, porque en muchas de las actividades que están sujetas al ERTE y no, y no producen, eh, algunas de ellas se van a recuperar. El turismo extranjero eh, ha, ha bajado mucho, pero un poquito se va a recuperar. Y además va a haber eh, turismo interior. ¿eh? Eh, después, eh, en lo que son manufacturas eh, eh, de exportación, que no ha habido nada, espero, vamos, confío en que haya, eh, ya haya exportaciones y eso es aumentar la demanda y con eso, sobre todo, exportaciones de tipo de maquinaria simple y de, en fin, eh, cuestiones de, eh, de material eh, de construcción y eso me da, me da la sensación de que va a, va a empezar un poco, ¿no? Y luego eh, también eh, se va a recuperar, eh, eso, eso también tiene su salario, pues eh, la, lo que es el mundo de la enseñanza, que ha estado paralizado durante medio año, ahora ya... Eh, van los chicos a la escuela los universitarios van a la escuela los profesores van a trabajar y todo eso pues, va, va a recuperarse esa, bueno, esa es mi idea sí, vamos. vamos a terminar eh, en algo positivo porque evidentemente usted acaba de decir eh, bueno, no, no, lo, no lo dice usted lo dice el Estado y es que hay que hacer una reforma fiscal para poder sí. afrontar este endeudamiento y esta crisis y el déficit público ha dicho sí, sí. que van a subir los impuestos ha enumerado una serie de impuestos pero ¿qué impuestos sí. ya han subido? ya eh, se ha aprobado bueno, la subida. Eh, eh, los, los que están... Eh, Miren, los impuestos, para aprobar los impuestos, hay que aprobar, tiene que aprobarlos el Parlamento. O sea, que nuevos impuestos, eh, en el sentido de eso, tiene que aprobar el Parlamento. El Parlamento ha aprobado el impuesto el que se llama tasa Google. Y la tasa Tobin, que son lo que le he dicho antes. Lo, eh, las transacciones financieras que hay en bolsa hay que pagar un impuesto. Y, la, y el, el usar el Internet de Google hay que pagar un impuesto. Eso ya está probado, pero no está puesto en práctica. Se pondrá en práctica a partir del 1 de enero. Eh, eso tiene sus dudas, porque Estados Unidos se eh, está poniendo muchas pegas. Ya se lo puso a Francia y, y está tomando represalias para no comprar productos franceses. O sea que eso, eso mm -hmm. está probado. El IVA, el IVA se ha subido al tope máximo. ¿Eh? El tope máximo eh, puede llegar hasta el 25%, que lo autoriza la Unión Europea. Bueno, eh, está, en algunos casos están el 21, el 22, están, y España ha subido el IVA en casi todo. Curiosamente, no lo ha subido en unos temas que, eh, en fin, esto es anecdótico. Los temas que dependen del vicepresidente segundo del gobierno, que son la eh, cuestión de animales domésticos. O sea, pues fíjese, eh, las facturas del veterinario no van a subir el, el IVA. Y su esposa, que además es ministra de Igualdad, pues tampoco va a subir el IVA en las cuestiones de productos de higiene íntima. Bueno, pues eso ¿no? eh, es un anecdótico. Eso es por un lado. Luego, en, le, en lo que es el, el tramo del impuesto de renta de las personas físicas, ese es el más significativo, que es eh, el que va a subir. ...dos puntos o cuatro puntos... ...pero a partir del año próximo... ¿eh? ...en el que tiene que estar de acuerdo... ...el Estado con las comunidades autónomas... ...y meterlo en el... ...los presupuestos de generales del Estado... ...que se van a tener que presentarse... ...antes del final de mes... ...y luego eh, otra cuestión... ...adicional es... Eh, una, ...el la impuesto de sociedades... ...el impuesto de sociedades... ...es quizá eh, uno, de, uno de los que... ...más se va a notar... ...porque el impuesto de sociedades se fija en el 28, el 12, tal según la actividad. Bueno, pues eh, ese impuesto de sociedades luego hay una serie de deducciones que lo permite la ley y se quedan que algunas empresas pagan el 4, el 6, el 12. No. Ahora a partir de, de, del próximo año todos van a pagar como mínimo el 15%. O sea que aunque haya eh, o sea, exenciones El que rebaja el impuesto, pues hay un tope. Todo es como mínimo el 15%, y en algunos casos el máximo, que es el 28%. ¿Eh? Eh, eh, todo eso es lo que, lo que hace. Y luego, mmm, por la vía de del, gasto, del gasto, que también es otra manera de, de compensar la deuda que tiene, eh, por la vía del gasto se puede hacer muy poco, porque se ha hablado ¿eh? y va a tener su... Eh, bueno, su respuesta creo que era tiga Si quiere reducir el, el, el salario de los funcionarios Por pues eso yo no creo que lo vayan a hacer Porque se va a, a meter ahí en un lío tremendo Porque son más de dos millones de funcionarios eh, y, y es imposible Luego, en las pensiones Las pensiones es el, el mayor gasto que tiene el Estado Fíjese usted que se pagan 10 millones de pensiones ¿eh? 14 pagas Y un promedio de mil euros o mil y pico Son... Eh, al, a lo largo de un año son 150.000 millones de euros y ahí también quieran hacer alguna tajada pero no creo que se atrevan ¿eh? Eh, la conclusión que yo creo es que van a subir los impuestos eh, de sociedades que son impuestos directos sobre las empresas y el impuesto sobre las personas físicas y, y bueno, por ahí irán y con ello pues eh, Algo lograrán. También hay que tener una cuenta que, en cuenta que tenemos unas subvenciones de la Unión Europea, que son los 140.000 millones que se hablan. De esos 140.000 millones de la Unión Europea, la mitad van a ser un regalo, van a ser a fondo perdido. Pero, claro, eh, hay que cumplir una serie de condiciones y no, se, no empezarán a pagar hasta la primavera del año que viene y, además, a plazos. ¿no? Y, bueno, pues eso, sobre todo, eh, creo que el recurso más directo inmediato es el recurso de endeudamiento, de emisión de deuda soberana, que se llama, y que la está comprando fácilmente el Banco Central Europeo. O si no la compra el Banco Central Europeo, lo, lo compra cualquier banco español con dinero que le ha facilitado el Banco Central Europeo. Eh, yo, yo lo veo muy difícil. ¿eh? Eh, pasarán muchos años para eh, llegar a un equilibrio, eh, un equilibrio del vamos, del, del déficit público o un superávit y, desde luego, un equilibrio económico. Pues, Vicente Llopis, muchas gracias por no, no, aclararnos no, no, esta, sí, bueno, esta situación no ser, económica. No, no es no más optimista. Lo, he, lo ha sido, vamos, lo ha, sido que, ha dicho que, que va a mejorar sí, sí, la, sí, la economía. Sí, sí, pero muy, muy lentamente. Y luego, eh, eh, veremos qué va a pasar con el impuesto de pa patrimonio. A ver si lo... lo vuelve a aceptarlo el Estado y lo impone a todos. Y otra cuestión en la que también van a apretar es el impuesto de herencias, el impuesto de donaciones, eh, todas estas cosas. ¿no? Pues estaremos aquí viendo qué, qué tendremos que pagar y qué no tendremos que pagar. Gracias, Vicente. Bueno, vale, un saludo. saludo, saludo. 101.4, Teleelch Radio Marca. En Box Mecánica Reyes siguen mejorando para ti, ampliando sus instalaciones para darte el mejor servicio. Ahora con alineadora de dirección de última generación y una línea Pre-ITV. Si vas a viajar, hazlo con seguridad en Box Mecánica Reyes. Revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Box Mecánica Reyes, en Elche Calle Sabadell 1, Polígono Altavix, teléfono 966-600-682.